MUNDOFONÍAS fonías ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a Mundofonías, a una nueva edición de este programa que se fundamenta en las músicas de nuestro planeta, músicas de raíz popular, desde donde quiera que vengan, eso sí, siempre hechas con corazón, con pasión y por supuesto con calidad para volverlas a transmitir, para volverlas a difundir a través de las 31 emisoras que conectan con Mundofonías en nuestras dos ediciones semanales. Hemos escuchado para empezar un disco que ya conocemos aquí en Mundofonías, el grupo Brasch, es un grupo que viene de Francia y que tiene una especial creencia por los sonidos gitanos, balcánicos, del este de Europa, del Klezmer, del Swing Manouche y todo ese tipo de sonoridades. Ellos han celebrado sus 30 años de andadura desde el año 1973 hasta el 2013 con un triple disco más un DVD, en el cual hace un repaso de su carrera, como ya hemos escuchado aquí en alguna ocasión anterior. Lo que oíamos es una pieza que se titula de «Detournement romain», algo así como «Detournement de baneo rumano con la cual hemos abierto esta nueva edición de Mundofonías Mundofonías es un programa que hacemos Juan Antonio Vázquez y Araceli gane y seguimos con más música que llega de Francia también con aires balcánicos también con aires de Swing Manous es el cuarteto de Arnaud Van Lanker al cuarteto de Arnaud Lanker, este acordeonista, con su discoxe Rossa. Interpretaban el tema La Nonno. Solo un cuarteto formado como decimos por acordeón, por saxofón y clarinete, por contrabajo y por guitarra. Y más o menos de esas mismas tierras del norte de Francia, de la zona de Lille, se nos presenta el grupo Taraf de Calais con su trabajo Terra Mectube, que también conocemos de haberlo escuchado previamente aquí en Mundofonías. Nos quedamos con esta pieza tradicional que también navega entre sonidos balcánicos y aires incluso más rockeros que en producciones anteriores de este mismo grupo Taraf de Calais, lo que escuchamos ya por título «Kepmebir». Así sonaba la música de Taraf de Calais, un grupo al cual descubrimos ya hace bastantes años aquí en mundofonías y que nos sigue acompañando, en este caso desde su última producción, Terra Mectub. Seguimos con música que recuerda tradiciones europeas con el grupo de Italia del sur de Salento, Mascarimirí. Y el tema Ritualità Rom, algo así como Ritualidad Gitana, dentro de su disco Tam. hay en la radio que es el que a ti te entretiene Pues monodfonías tiene que ser Pues vaya fácil que es Y a vez Después de escuchar músicos franceses, italianos, de otras nacionalidades, interpretando músicas con sabores un poquito del este de Europa, con esos sabores gitanos, balcánicos y otros ingredientes, nos hemos ido con un grupo de Londres llamado Los Desterrados. Tienen un nombre especial. En castellano, aunque también podía ser en judeo-español, puesto que buena parte de su música está basada en la tradición de la música sefardí y la música klesmer. Lo que hemos escuchado es una pieza de la tradición sefardí, efectivamente del este de Europa, titulada Encalador, que nos daban con su versión particular este grupo, Los Desterrados. Las sonoridades orientales no nos abandonan porque seguimos con Ali Hatab. Él es un guitarrista que aúna el flamenco con la música árabe y le vamos a escuchar en un tema de su disco Sin país. Ali Hatab es un guitarrista egipcio muy influenciado por el flamenco y también por la música de su propio país. Él va a estar actuando por aquí, por la península ibérica, por donde estamos Juan Antonio y yo. Por ejemplo el jueves 26 de junio en Madrid, en el Templo de Debot. Ese templo que tenemos egipcio aquí en el centro de Madrid y también va a estar el día 28 en Albuñecar, en Granada. Y el día 3 de julio, jueves a las 9 de la noche, será la presentación oficial del disco en Madrid. Madrid, el tema que oíamos era Al-Osba, un tema de su segundo disco llamado Sin País. Y vamos a continuar con una conexión entre Europa y el norte de África, que también conocemos aquí en Mundofonías. Este disco ya os lo presentábamos. Lo trae el músico marroquí Majid Bekaz, junto con otros dos intérpretes, Manuel Hermia y Halit Kuhén. Es un proyecto que está fraguado en Bélgica, pero con todos estos componentes en un formato acústico muy sencillo y bien bonito, como volvemos a comprobar escuchando esta pieza, Buregrek, uno de los temas que forman parte de este disco, Alcántara. Alcántara.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 Trenaderas de pan duro, hambre, piel, madera y vino. El corazón de esta mesa suena lo mismo que el mío. Tengo dos manos y un cazo, una mesa y cuatro patas, seis lentejas con dos piedras. Tiene nada La mesa canta de oído Las dos piedras Me las como La pena se me ha podrido Con su estribillo Hoy vemos un tema muy especial, Panaderas de pan duro. Un tema que sigue la tradición de las panaderas, esas canciones que se tocan cantando y percutiendo sobre una mesa, pero de composición propia. Es la letra de este grupo, El Nahán, que presenta su segundo disco, Código de Barros, con temas como este. El Nahán desde el corazón de Castilla, desde Palencia, con esta segunda entrega discográfica realmente preciosa. Y de Tierras Castellanas nos vamos a Galicia para escuchar la gaita de Ancho Lorenzo. Ancho Lorenzo, el gaitero gallego, que nos visita de nuevo con este su nuevo disco, Confu Song, un disco que incluye piezas en las cuales demuestra su virtuosismo y su eclecticismo, como esta que escuchábamos, Crop Circles. Seguimos con sonidos celtas, con los de Jean-Luc Thomas y David Hoppy Hopkins, bretón e irlandés en este disco, Translations. Oíamos a Anjan Lik Tomás, un artista especializado en instrumentos de viento de Bretaña y David Hoppy Hopkins, percusionista de origen irlandés de Belfast, aunque afincado en Bretaña. Su disco que firman ellos dos se llama Translations. Oíamos el tema que lo cierra, Rattigans. Esta pareja que se nos iba por el lado más celta de la vida en esta pieza, aunque en otros temas del disco, como ya hemos escuchado, también aquí en Mundofonías. Y en busca de sonoridades orientales, también sonoridades que también han estado muy presentes en esta edición de Mundofonías. Nos vamos desde tierras británicas, desde Inglaterra, con el grupo Spyro. Su último trabajo es un EP, un poco heterogéneo, con un tema grabado por ellos mismos, otros temas a los cuales se les ha dado una vuelta de tuerca por parte de Adrian Utley, con el uso de sintetizadores MOC, y también algunos temas en directo, como por ejemplo este, que escuchamos, y que en su versión original... Formaba parte de su anterior y estupendo disco, Kaleidofónica, se llama Yellow Noise, Ruido Amarillo, y esta es la versión en directo de Spyro, que cierra esta edición de Mundofonía. Es un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tsigane y Juan Antonio Vázquez, para las 31 emisoras que difunden nuestras emisiones, nuestras músicas, nuestras propuestas. Es un placer, como siempre, estar con vosotros, con vosotras, todas las semanas, adiós. Y conectar con vosotros, con vosotras, con estas músicas tan especiales. Ya sabéis que además de escucharnos en vuestra emisora favorita, la que estáis sintonizando en este momento, nos tenéis en nuestra web mundofonías.com. Ahí tenéis todos los programas a vuestra disposición, las listas de las músicas que suenan y podéis contactar a través de nuestro correo electrónico radio arroba mundofonías.com y a través de las redes sociales, Facebook, etcétera Ha sido un placer, como siempre. Hasta pronto. Salud.